Zona Cero, Comado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hello, Bella. ¿Cómo estás, Amado? Bien, bien, la verdad es que Confinada muy muy allí, con... las... cerquita del Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy cerquita del Mediterráneo, pero confinados. está, Me parece a mí que no vamos a ver mucho el mar. Oye, sí, mi, mi niña, sí. y la tentación del mar ahí tan cerquita y ahora que está haciendo un poco de, de calor, ¿cómo se lleva? Bueno, esta noche está empezando a llover y me siento mejor. <risa> Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿En la Pedrero Cueva ha habido cambios o va bien? <risa> bueno, vamos tirando a la Pedrero Cueva. Sí, sí. Juanjo Sánchez Oro también está esta noche con nosotros. ¿Eh? Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo Juan, estáis? Juanjo está en el, en el más allá. <risa> Juanjo, tú eres historiador de las religiones Hoy se ha producido, yo creo que es un momento para la historia, es una imagen entre apocalíptica, profética, yo creo que es una imagen muy poderosa, es una imagen que no pensábamos que íbamos a vivir, que en ningún momento se iba a producir. Es la imagen del Papa dando la misa, el día de la resurrección, el día importante de la Semana Santa, o uno de los días importantes, la misa de resurrección, el Udbi et Torbi, o como no. se diga, Eh, en la Iglesia del Vaticano, miles de personas, miles de personas suelen ser las que están habitualmente, pero hoy estaba completamente vacía. Él se estaba dirigiendo hacia nadie. Y fuera de la Iglesia, fuera de la Iglesia del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, tampoco había nadie. Una soledad absoluta. Un momento verdad para la historia que se estudiará en el siglo XXI, en el siglo XXIII... En el siglo 24 hemos vivido un momento para la historia con una imagen que a mí, personalmente, eh, Juanjo, me ha estremecido. ¿eh? Sí, porque además resulta que incluso los propios medios de prensa eh, más católicos están calificando esta Semana Santa como una Semana Santa extraña. Lo cual, bueno, tampoco es que sea muy original, es bastante sí, evidente, sí. Pero, <risa> pero ciertamente es así. Ciertamente, claro, es un, un momento, la Semana Santa, que es de máxima celebración para los católicos, y que la tengan que ver de esta manera, pues pues claro, evidentemente no es lo, no es lo mejor. ¿no? Pero no lo también, me también es de recogimiento, ¿no?, que es un poco lo que, lo que también te, te dicen en el mensaje. Sí, pero bueno, claro, la cuestión está en que, por un lado, digamos, es un recogimiento interior, es un recogimiento de conciencia, de que tienes que reflexionar y también entender qué es lo que supone el sacrificio de, de Cristo para toda la humanidad, pero también es un tiempo de, de exhibición pública de, de esa fe, y ahí lo tenemos todo lo que son, por ejemplo, las procesiones. ¿no? Porque, claro, todo también anulado, es, hay ¿eh? como dos formas dentro sí, del sí. cristianismo en las cuales tú puedes vivir ese sentimiento. También de una manera íntima, eh, como digo, como una especie de examen de conciencia, pero también haciendo comunidad, haciendo solidaridad. Y para ahí está toda esa liturgia pública, que es la que permite estrechar ...esos lazos entre todos los creyentes... ...y claro, esa segunda parte... ...pues es de la que a, ahora mismo... pues eh, ...están privados todos los católicos... ...en la figura de este Papa... Papa Francisco, estábamos hablando... Eh, ...podía pasar a la historia como alguien... ...sobre quien discutíamos... Eh, ...si era de una forma, si era de otra... Eh, ...si sus ideas eran demasiado progresistas... ...si ayudó incluso... ...a la dictadura en Argentina... Hace, ...hace muchos años... ...pero va a pasar a la historia por ser el Papa de la pandemia... Lo que no nos imaginamos en ningún momento, pero este Papa, Francisco, va a pasar a la historia por eso. ¿Cómo se ha afretado la Iglesia en otras ocasiones a pandemias? Bueno, la, la forma habitual y la última que tenemos así de, de recuerdo es eh, la gripe del año 1918, la, la gripe denominada española, porque no está claro si fue aquí donde surgió, pero sí que fue donde los medios de, de comunicación, donde no había... Censura de prensa, porque estábamos en ese momento, estaba todavía existiendo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y en el resto de los países sí que había una férrea, unas férreas restricciones a la hora de comunicar informaciones en los medios de comunicación, y sin embargo aquí en España pues había m, relativa libertad de prensa y entonces se pudo comentar sin problemas cómo se iba extendiendo esta gripe. Una gripe además con la que se combatía de una manera, pues, eh, pues podéis imaginar, muy distinta a lo que tenemos hoy en día, entre otras cosas porque ni siquiera... Se, eran capaces los científicos de ver el virus, todavía existábamos en la época de los microscopios ópticos, todavía no se había inventado el microscopio electrónico y el virus de la gripe del 18 solamente se pudo ver eh, con el microscopio electrónico en el año 43. Fíjate o sea, que, que fijaros que eso, aquí hablamos de enemigo invisible, a, en, en esa época era un, un enemigo más invisible todavía. Y la iglesia lo que, que hacía pero, era combatir pero, entonces, pero, bueno, pues... Perdona, Juanjo, eh, a ti te conocemos como historiador de las religiones, eh, pero también como una persona que tiene mucha información científica. Una de las cosas que leía anoche, al acabar el programa, leía una serie de informaciones eh, de un científico que decía, vale... El coronavirus, hay muchas cosas ahí que desconocemos, pero nunca se ha publicado tanto a nivel científico, nunca se ha investigado tanto sobre un virus como en la actualidad. Y esa investigación, esa información científica, es la que nos va a salvar en el futuro. Eso también sí. es importante que se destaque. Que se sí, sabe, sí, además se sabe yo creo mucho. que bueno, lo Jate, están diciendo. Gran parte del desconcierto que puede. tenemos ahora mismo, por lo que yo estoy siguiendo la información, Eh, de, además que están saliendo, yo, yo creo que están haciendo una labor de divulgación extraordinaria las, los m, principales científicos que están al frente de estas investigaciones y que, y que además se están prestando a, a ser a, a, bueno, a, a subir a cualquier tribuna a comunicar lo que está pasando, en qué punto están las investigaciones o sea que yo creo que ahí la labor de transparencia es enorme y una de las cosas que parece muy clara es que es un, un virus del que se está aprendiendo cosas día a día que es mm. lo que ha ido provocando también Eh, todas estas dudas que evidentemente todos exigimos respuestas claras y soluciones pero es que el mundo científico está aprendiendo qué es lo que ocurre con este virus que también les ha causado mucha sorpresa ¿no? entonces por un lado parecía como muy débil pero luego en otras cuestiones era más fuerte y, y eso es lo que ha como digo ha generado también una serie de, de problemas concatenados en el caso que estamos comentando de la gripe del 18 y, y volviendo un poco a lo de la iglesia pues se combatía aquí en españa por ejemplo tenemos crónicas de que se combatían pues a través de los santos también es decir eh, utilizando las liturgias como una especie de elemento profiláctico eh, como invocación a determinados santos a determinados eh, personas a determinadas figuras geográficas que, que lo que hacen es que permiten que, que bueno de alguna forma interceda dios en el bienestar de los de sus fieles de sus creyentes hombre hay una hay una característica adicional que llama la atención con este virus de, del 18, y es que una de las víctimas de la gripe cuando llegó a Italia, o uno de los brotes de la gripe cuando llega a Italia, es el propio Papa. Benedicto XV es una de las víctimas de la gripe en aquella época. así ¿Ah, O sea que es, hay una radical Papa diferencia de, con, de con lo que estamos sí, viendo sí. hoy en día, ¿no? Que de momento, por lo que vemos, pues el Papa Francisco goza de, de excelente salud. Sí, Nuevamente. Así se vivió, así vivió la iglesia. Yo creo que lo que hemos vivido hoy la imagen esa de el Papa Francisco en la iglesia del Vaticano, completamente vacía, dirigiéndose en esa misa hacia la nada. Y esa plaza es San Pedro completamente vacía, esa imagen ese poderosa apocalíptica profética, esa, muchas cosas, es una de las imágenes que se va a estudiar, insistimos en la historia del en el siglo 22, en el siglo 23, siempre esa imagen va a estar Pero... presente. Sí, sí, sí pero mira, una, una cuestión. Decimos que, que efectivamente estaba muy vacío, pero yo creo que Francisco hoy ha hecho una homilía que ha llenado ese vacío con sus sí, palabras sí, sí, sí. de una claro. manera tremenda, ¿eh? es que tremenda. Y más que, sido que una muy tiene enércica, sentido lo que a, diga, ¿no? Ha ido muy, muy fino y, bueno, yo creo que, que ha sido de lo más, de las veces más reivindicativas que ha estado, además, sin, sin omitir ningún no, nombre y hablando con, con absoluta claridad. Ha, ha mencionado incluso la Unión Europea, la ha mencionado con su nombre, ha hablado de la condonación para la deuda en los países pobres. Yo pienso que la condonación para la deuda no solo tiene que ser en los países pobres, debe ser en todos los países Todos los países, eh, la deuda es eh, pobreza siempre, pero eh, ha estado, eh, bueno, pues eh, ha llenado ese, ese vacío, pero es que tenía que hacerlo ahora, ¿eh? Sí, bueno, y, y cosas, por ejemplo, también como pedir una especie de moratoria en la fabricación de las armas. Sí, también, también. Eh, es decir, es que, por eso digo que, que no, no se han dado, ha invocado lo que ha sido las grandes instituciones, como decimos, supranacional la Unión Europea, las Naciones Unidas, eh, determinadas industrias. ¿Ha fijado claramente cuáles pueden ser unas determinadas prioridades? Y luego también todo esto, por supuesto, envuelto en, en el espíritu de la doctrina social de la Iglesia, pues hablando de lo que es la humanidad como una, una gran familia. ¿no? O sea que yo creo que no ha regateado ni ha disimulado ningún tipo de, de reivindicación. A mí, por ejemplo, me gusta, y recuerdo una cuestión que, que dijo, eh, cuando le hizo hace unas semanas, recordáis que Évole le, le entrevistó a través de, de Skype, sí. Sí. Y, y dijo una serie de cosas que a mí me, me parecieron bueno, francamente interesantes y también hasta cierto punto revolucionarias. ¿No? Él hablaba de los santos de la puerta de al lado y decía que realmente al margen de las creencias de cada cual una persona era santa en función del testimonio de vida que daba y que eh, afortunadamente ahora teníamos pues, una serie de santos eh, anónimos que daba igual quienes fueran, como digo, sus creencias incluso si eran ateos agnósticos y él lo reconocía eh, como auténticos santos con independencia, como digo, de cuál era su credo religioso ¿no? y entonces a mí me parece que eso también es una amplitud de miras Pues, pues francamente interesante, que yo creo que, que tiene muy claro eh, cuáles son ahora mismo los elementos críticos y que hay que dejarse de otro tipo de, de cuestiones para bueno pues para remangarse y ponerse a trabajar en lo que realmente ahora mismo es relevante. Sí, si hacer el bien, vamos, ayudar a la gente independientemente de la ideología que puedas tener, política, religiosa o lo que sea. Mado Personas. Martínez, eh, vamos a hablar ahora, una de las informaciones eh, que vas a contar tiene mucho que ver con los eh, temas que tratamos habitualmente en la Zona Cero, historias en, de ánimas benditas. Mado. Hola. Hola. <ríe> historias en, de ánimas benditas. <ríe> es que eh, se había perdido. Sí, sí, tiempo. sí, perdona. Pero eh, estaba pensando que, pues precisamente hablando de santos y de santos populares. Ahora mismo mucha gente tiene que estar encomendándose a las ánimas benditas porque realmente un sector importante del cristianismo eh, asegura que estamos además moralmente obligados a, a rezar por las ánimas benditas del purgatorio porque son las que soportan el más terrible de los sufrimientos y que ningún otro ser en la vida terrena sufre tanto como, como ellas esos, esos, esos, esas almas errantes de los difuntos algunos matizan eso, que se hallan únicamente en el purgatorio y otros piensan que bueno que simplemente son almas errantes del purgatorio y hasta hace poco y en algún pueblo como La Alberca aún existe la figura de la esquila de las ánimas un resto de los animeros que teníamos antes que van por ahí aún rezando por las ánimas benditas, a nivel popular yo no sé vosotros en vuestros pueblos si teníais estas tradiciones en, en, en el mío, sí yo que y, no, no, y... Tengo, no tengo pueblo yo Vale, pues, eh, ¿tu madre o tu abuela alguna vez te dijo de rezarle a las ánimas benditas? O sea, oh, es, que, eh, es que tampoco tenían pueblo. Somos de capital. somos de, no igual. De Madrid. En la, Madrid. en la capital. Nunca te han dicho, eh, porque las ánimas benditas son una cosa muy sorrida, es una cosa como, mañana me tengo que levantar a las 7 y tengo que ir al médico, o tengo que ir a una entrevista de trabajo y no quiero que se me haga tarde. Pues voy a pedirle a las ánimas benditas que me despierten. Oye, pero eso es una cosa súper común en los pueblos. que decirle, a las ánimas benditas que, que me despierten, y que te despiertan, pero que algunas personas aseguran que te despiertan a gritos y que si te haces los remolones te tiran de la cama. O sea, son un poco puñateras y, y hay multitud de testimonios, se les, se les suele Se les suele rezar, pero también se les suele pedir muchas cosas, se les suele considerar como seres intermediarios, por estar un poco entre el más allá y el más acá, en esa especie de purgatorio. Y... No sé, a mí como me gusta mucho este tipo de mitos y leyendas y este tipo de historias, pues he recogido muchísimas, pero os voy a contar la que a mí más, más, más, más, más me gustó de todas. También deciros que hay animales de miedo? Que... No voy a contar la más miedosa de todas. No. La más miedosa de todas unas unas ánimas benditas que le dieron una paliza a los hijos de una mujer que les pidió que los encomendase, <ríe> le pidió que los enderezase, porque estaban hechos unos juerguistas y, y, y, y, y se habían ido por el mal camino. Y esta mujer aseguraba que, que habían venido las ánimas benditas una noche y les había pegado una paliza a sus hijos, pero que vamos, bestial. Bueno, no, voy a contar otro caso de, de otra mujer. Este es mi favorito, por eso voy a contar este, me he por este. Además, este pues, mm, ocurrió en, en Colombia, que es una tierra que, como sabéis, yo tengo especial cariño por Colombia y por Bogotá, pero a esta mujer la conocí en Madrid. Era una mujer de Bogotá, colombiana, que además trabajaba de taxista. Y nos pusimos a hablar de historias, de, pues, de cosas, de mitos, de leyendas, de su país, de mi país y de las ánimas benditas. Y entonces ella me dijo, mira, se me ponen los pelas de punta cuando me acuerdo de esta historia que nos pasó uh, cuando, cuando éramos muy pequeñas, mis hermanas y yo y todo esto. Y nosotras vivíamos en Los Llanos, que es una región de Colombia donde también abundan muchos, muchos, muchos mitos tendrían unos cuatro o cinco años a lo sumo según ella recordaba dice que en la segunda planta de, de de, su casa pues estaban allí y tal su mamá pues les contaba que su abuela que vivía allí estaba pasando una época de mucha, mucha, mucha incertidumbre y mucha preocupación porque, porque el abuelo no, no venía a casa desde hacía mucho tiempo y era un hombre que tenía fama que por lo visto era bastante mujeriego muy perdido y llevaba muchos días sin aparecer por la casa Entonces, la abuela de su madre se encomendó a las, a las ánimas benditas, porque por aquel tiempo la gente le pedía mucho también a las ánimas benditas, igual que en España. Y le pidió, le pidió, le pidió a las ánimas benditas que por favor, por favor, por favor, por favor, le dijeran, ella tenía esa angustia, esa incertidumbre, no podía más, que por favor le dijeran si su marido iba a regresar o no iba a regresar, porque ella ya no podía vivir así, o sea, necesitaba saberlo, era una cosa de decir, bueno. Y una noche, ella recuerda que a eso de la medianoche, tocaron a la puerta, y entonces su abuelo, eh, su abuela, perdón, se levantó a ver qué pasaba y, y fue a abrir, claro, a lo mejor era su marido, y eh, su madre que entonces era una, una niña muy pequeña, la madre de esta chica, se fue a espiar la escena a escondidas desde un rincón de la casa y vio a dos mujeres totalmente vestidas de negro, con un sombrero, que estaban allí, y eh, aquellas señoras le dijeron a la abuela que no esperase más a su marido porque éste no iba a regresar y además, eh, según contaba, La madre dijo que aquellas mujeres que ella había visto de pequeña no pisaban el piso, no tenían pies, sino que flotaban a cierta altura en el aire. Y ella siempre pensó que se trataba de las ánimas benditas porque quién eran esas señoras desconocidas que no las conocía a nadie en su pueblo solas en mitad de la noche que conforme aparecieron para decir eso se fueron y ya nunca más las volvieron a ver. Pues esas eran las preguntas que se hacía su madre que le hizo a su abuela y la respuesta fue que eran eso, ánimas benditas, porque ella le había estado rezando, les había estado pidiendo que por favor, por favor le pidieran, si eso era verdad, que fueran a avisarla, y según ellas pensaban que, que, que fueron para decirle eso, que jamás iba a volver. Y es una leyenda muy bonita, que no deja de ser, para la persona que me lo contó, una historia real, y que yo he querido traeros aquí. Manuel Ortega nos dice con Almadía Rosaventos algo muy parecido, dice, mi abuela que se encomendaba. A las ánimas en benditas se encomendó a ellas en rezarre todas las noches y una que se olvidó ellas con un golpe en el suelo se lo recordaron y dice no me gusta eh, claro le quedó un mal recuerdo de eso no pero aparentemente eran reales hay o muchas historias. cosas reales sí Hay muchas historias, yo yo tengo casos de, de personas, pues ya te digo, esa mujer que que decía que que tenía un problema con sus hijos, que no encajaban por casa, que eran unos pendencieros, que les llevaban mala vida y una vecina le recomiendo que le hiciera un novenario a las ánimas benditas. ¿no? Sí, sí. Ella contaba, oye, pues esto se te soluciona, tú encomiéndate a las ánimas benditas. que La mujer, pues muy juiciosa, todos los días, todos los días, durante nueve días rezándole a las ánimas benditas y cuando llegó el momento, pues al parecer eh, ella aseguraba que se presentaron una noche y que le dieron una paliza eh, a sus hijos mientras mientras dormían, pero que además que los tiraba de la cama, que los que, que, que los aporreó, que, que esa noche sufrieron como una especie de ataque invisible y que nunca más se volvieron a, a portar mal y volvieron a la buena senda y cosas así. Son pero, tipos de historias hay, que te de dejan... benditas que son un poco malditas, ¿eh? Ahora se va al psicólogo. Sí, sí. Antes se, se encomendaba uno a las ánimas benditas y se, soluso, se solucionaba. Claro. Otra. Y lo de la historia de que la gente se suele encomendar a ellas para, para despertarse son muy comunes porque mucha gente les pide para despertarse. Es una tontería, pero en los pueblos es increíble la gente que les pide para despertarse. Y además es que son puñeteras porque... Eh, eh, o te gritan y te despiertan del susto, pues, y, o, o, o como te hagas el remolón te tiran de la cama, según dicen, ¿no? no son historias que no dejan de ser... Eh, parte del patrimonio oral y popular claro de, sí. de, de, de, de España sí, y, sí, sí. y de todos en definitiva, la memoria oral que se exportó también a América Latina, como habéis visto y son, son bonitas porque dicen mucho de cómo somos como persona a nivel psicológico, de cuáles son nuestros miedos, a qué nos encomendamos los santos populares, pero también como, como, como sociedad y como cultura y desde el punto antropológico son interesantes, fascinantes y nos explican muchas cosas de lo que es el ser humano En la Unión Soviética, en Rusia, han aparecido una serie de documentos que tienen que ver cuando Rusia era la Unión Soviética, unos documentos relacionados en Miguel Pedrero con los OVNIs. Bueno, eh, más que con, con los OVNIs, con, con experimentos vinculados con, con el campo de la parapsicología y sobre todo, con animales, ¿no? que es algo absolutamente fascinante. De hecho, yo creo que ya todos sabemos que desde los años 50 hasta mediados de los 90, los servicios secretos y el ejército de Estados Unidos realizaron todo tipo de experimentaciones sobre las capacidades psíquicas del ser humano, pero para aplicarlas a los campos del espionaje y al campo militar. Y la Unión Soviética hizo exactamente lo mismo. Es cierto que a partir de mediados de los 90... Eh, pues bueno, tenemos menos informaciones, pero probablemente esas informaciones se desclasificarán dentro de 20 años y estoy seguro que hoy en día se están llevando a cabo proyectos secretos sobre este tipo de cuestiones del mismo modo. Bueno, el caso es que es que ahora hace, hace unos días, la DIA, que es la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, acaba de desclasificar un documento bastante interesante un documento fechado en el año mil novecientos setenta y cinco y titulado Investigaciones sobre parapsicología en la Unión Soviética y Checoslovaquia. Y, según este documento que acaba de ser desclasificado, un experimento militar en el campo de la parapsicología tuvo lugar en el año 1956 a bordo de un submarino soviético. Según cuenta este documento, un científico eh, soviético que se llamaba doctor Pavel Naumov, realizó una serie de estudios de biocomunicación utilizando animales. Unos animales sumergidos en un submarino de la Armada Soviética y luego otro animal en una estación... Eh, en, un, en un laboratorio, en una estación en tierra. Bueno, el experimento consistía en lo siguiente. En un laboratorio en tierra había una, co una una coneja con una serie de electrodos implantados a su cerebro y las crías de su última camada estaban en ese submarino soviético. En cuanto el submarino se sumergió, un militar empezó a matar a las crías una a una. Pero bueno, también? pero bueno, sí, sí, qué sí, crueldad. Sí. sí, sí, esto fue así. Fijaros también que ...qué experimentos tan terribles, ¿no? porque en el contexto de la Guerra Fría... ...se llevaron a cabo experimentos no solamente en el ámbito de la parapsicología... ...sino en todos los ámbitos absolutamente terribles... ...utilizando animales e incluso a seres humanos sin su permiso, ¿eh? ojo. Bueno, pues en este caso el experimento consistía en que cuando el submarino... ...se sumerge, un militar empieza a matar a las crías de esos conejos... ...una a una, y cada vez que fallecía una de esas crías... Según eh, este documento, el cerebro de su madre, es decir, de la coneja, registraba reacciones claras y detectables, es decir, como si hubiera algún tipo de conexión telepática entre, entre esa madre, esa coneja y, y sus crías. ¿no? Bueno, sobre esto se hicieron luego muchos experimentos igualmente terribles, igualmente similares, en los años sesenta. ...en los años 70 y posteriores... ...sobre todo muchos experimentos... Eh, ...con animales... ...que fueron clasificados como secretos... ...en la Unión Soviética... ...esto es lo que dice... ...esto es lo que dice este documento desclasificado por la DIA... ¿no? ...que todos esos experimentos... Eh, ...con animales... ...estaban clasificados como secretos en la Unión Soviética... ...y luego este documento de la DIA... ...continúa enumerando otra serie de experimentos paranormales... ...llevados a cabo en centros civiles y científicos de la Unión Soviética... ...en este caso experimentos que eran públicos... ...que habían sido publicados en medios soviéticos... ...es decir, en prensa soviética o en prensa occidental... no ...por ejemplo, y esto es muy conocido... ...este documento habla de los experimentos... ...que se llevaron en el Instituto Pavlov de Moscú... ¿no? ...experimentos vinculados con la parapsicología... ...y fundamentalmente utilizando a animales... ...y una de las partes más interesantes... ...de este documento desclasificado por la DIA... ...es una sección que se titula... ...Telepatía con animales... ¿no? ...y se dedica a enumerar una serie de investigaciones... ...que se llevaron a cabo en la Unión Soviética... ...desde el año novecientos veinte. ...en adelante, sobre el contacto telepático... ...en este caso, eh, no entre animales... ...sino en este caso, entre animales y personas... ...y de hecho, se refiere a un experimento... ...que se llevó a cabo en la Universidad de Leningrado... ...y que consistía, fijaros qué curioso... ...en que los científicos ocultaban un objeto... ...a un perro que debía encontrarlo... ...siguiendo las órdenes mentales del entrenador... ...es decir, el perro no sabía dónde se encontraba... ...este objeto que habían ocultado... Y el entrenador sí lo sabía, por lo tanto tenía que dirigir mentalmente a ese perro para para hallar ese objeto. Y de hecho en este documento se habla de que los resultados fueron fueron bastante buenos, fueron bastante positivos, pero que empeoraron mucho cuando eh, no era el entrenador el que, el que supuestamente emitía esas órdenes telepáticas al animal, sino que era otra persona, otro científico, Otro, otra persona. ¿no? En este caso, pues digamos que los resultados serán bastante pésimos, pero cuando era el propio entrenador el que emitía esas supuestas eh, señales o esos, esas supuestas órdenes telepáticas al animal, pues este animal localizaba ese objeto. Bueno, en definitiva, no un documento antiguo, fechado en el año 1975, que se acaba de desclasificar ahora, y que hace alusión a todos esos experimentos de parapsicología que se llevaron a cabo en secreto en la Unión Soviética y sobre los que se ha hablado muchísimo y se sigue hablando hoy en día. Atención a lo que nos va a contar ahora Silvia Casasola. Es una novela de hace mucho tiempo, una novela que se titulaba «Londres en cuarentena» que fue rechazada por multitud de editoriales. Dieron como explicación para no publicar ese libro, que era distópica e irreal. Sí, y resulta que Peter May, que es el autor de esta novela, pues se ha convertido en, en un profeta del presente. Sí. ¿Y por qué decimos esto? Porque efectivamente él tenía mmm, esta novela, que incluso ya ni se acordaba de ella. O sea, la tenía olvidada, porque es un señor que, que es un autor de bestseller, sobre todo de bestseller policíacos en, en Londres, en Reino Unido, y es escocés. Y, y bueno, pues eh, hace 15 años, él, entre otras novelas que fue escribiendo, escribió esta, se llama Lockdown. Y, bueno, pues como la rechazaban, el pobre estaba ya aburrido de que dijera, no, esto no se va a producir, esto no lo va a coler nadie, esto es imposible, te, ha, te has pasado, pero muchísimo, te has pasado tres por tres pueblos, aquí ni las ni las ánimas benditas, que decía Amado, esto no puede suceder, no, no, no, no. Así que nada, lo rechazaban y el hombre lo dejó ahí olvidado, en el cajón, cogiendo polvo. Y mira tú por dónde, uno de sus seguidores, un follower... Le dice, oye, ¿y por qué no te animas a escribir eh, eh, como argumento en alguna de tus novelas un escenario como el que estamos padeciendo ahora, de confinamiento y tal? Ah, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, tiene razón. Y empieza a darle vueltas y dice, oye, pues sí, yo creo que, que escribí algo sobre esto. Sí, yo creo que tengo escrito alguna cosa. Y entonces rápidamente se pone a mirar, me imagino que tendrá algún manuscrito que otro todavía hay sin publicar, y da con ello. Y se queda alucinado cuando se pone a releer la hora y resulta que descubre que el escenario es Londres, que tiene absolutamente todas sus calles desiertas, almacenes, tiendas, bares, restaurantes están cerrados. Atentos, el primer ministro británico está al borde de la muerte en un hospital central. Jolines además sí sí está eh, bueno pues prácticamente todo absolutamente todo como, como lo describe y como lo estamos viviendo ahora están los hospitales hacinados desbordados se han contagiado además por un virus es una pandemia que se crea de forma prácticamente internacional aunque él lo está o sea, lo está ubicando en todo momento en la ciudad de Londres. Eh, afecta la vida, afecta la economía, afecta las ciudades, o sea, absolutamente tal y como lo estamos viviendo ahora. Y claro, pues eh, se pone en contacto con su editor, Ve aquello dice, ahora mismo lo publicamos rápidamente. ¿Y qué le ha pasado a May? Pues que May en todo momento lo que quiere un poquito es cubrirse las espaldas porque no quiere que la gente en ningún momento piense que él quiere ahora aprovecharse porque ha sido un éxito total en Inglaterra. De hecho, ahora el 30 de abril se va a publicar en diferentes eh, sitios de Europa Pero él, para que la gente no piense que es un aprovechado, y viendo que, que ahora pues se tiene un reclamo bastante grande, pues ha decidido donar todo el pago adelantado del libro a organizaciones caritativas y a los individuos que combaten en primera línea contra el coronavirus. O sea, todos sanitarios y todo este tipo de gente. Con lo cual, pues bueno la verdad es que bueno hay algo en lo que no ha acertado porque él en su libro dice que el primer ministro británico muere del virus bueno, pues y ya sabemos y todos que Boris Johnson sí, sí, pues sí. se ha ido la verdad es que tiene una cara que no es como muy de, de muy amigable el hombre pero por lo menos ha salido hombre, adelante, ha salido adelante claro. y, y, y, y tira y tira pero um, él hay algo más que incluye porque ya hemos dicho que es un autor de novelas policíacas, entonces, él incluye un crimen, ¿eh? un descubrimiento de huesos de un menor asesinado cerca de la construcción de uno de los hospitales, porque él también habla, en esta novela, de hospitales que se cogen y se construyen masivamente por esta demanda de enfermedad, de confinamiento, y sí. está todo el mundo encerrado en sus casas. Sí, sí, sí. O sea que, La verdad, además dice que él está basado, que se basó para hacer el argumento de esta novela en algo muy importante, que eran unos manuscritos, que eran dos británicos y uno estadounidense, sobre planes de gobierno, al, lado, al un lado y a otro del, del océano Atlántico, y donde se ponía cómo se podría eh, coger y hacer frente a una pandemia en la que un virus fuera el protagonista. Así que no no cogió el argumento a lo, a lo tonto, sino ni se lo inventó, sino que cogió de base algo y mira tú por dónde, acertó. Sí, sí, desde luego. Es una historia verdaderamente fascinante y muchas editoriales se eh, rechazaron ese libro por considerarlo distópico, por considerarlo irreal. ideal, irreal, y sin embargo pues eh, anunció eh, un poco la actualidad en lo que estamos eh, viviendo. Lo que estamos viviendo puede tener que ver también, eh, algunos hablan de que es un ataque al capitalismo bueno, pues nada más capitalista que esto, Juan José Encezoro privatizar la luna Sí, bueno, yo bueno, quería, quería comentar una cosa sí. de lo que estaba comentando Silvia y es que a mí me gustaría saber si en la novela, para ser absolutamente realista debería incluir que la gente acaparara papel higiénico <risa> que yo creo mm, que ahora hay ese, ese detalle no lo especifica Claro, es que ahora yo creo que todas las películas, a partir de ahora todas las películas que, que traten así con argumentos de pandemia van a incluir ese detalle porque ha sido muy significativo y no creo que ni, ni pero, siquiera el mejor de los guionistas hasta ahora lo hubiera se lo hubiera planteado. Pero tiene que ser zona occidental, ¿eh? Claro, <risa> sí. Bueno, pues bueno, lo que comentabais de, de esto de la privatización de la Luna, que realmente ha, ha sido una serie de titulares que han aparecido en la, en la prensa internacional, Eh, dicho así, que Estados Unidos lo que hacía era privatizar la Luna justo aprovechando la, la pandemia y que Trump pues tomaba esa determinación a través de una orden ejecutiva en la cual decía directamente pues que nuestro satélite no era un bien común. Y bueno, a esto habría que entrar en una serie de matices porque realmente, claro, pensar que él puede privatizar la Luna supone que aceptamos que la Luna pertenece a los Estados Unidos o por lo menos al Estado de, al, al gobierno Federal de los Estados Unidos y que a partir de ahí pues se va como a como dividir en parcelas o se va, o va a hacer una serie de concesiones desde la Casa Blanca para que determinadas empresas puedan actuar allí. Esto evidentemente no es así porque hay una serie de, de acuerdos internacionales en los cuales eh, se demuestra además hay uno que ese sí que está firmado por, por Estados Unidos uno, una, un convenio un artículo perdón un eh, acuerdo internacional de las Naciones Unidas, Que, que está firmado desde los finales de los años 60, desde el año 1967, y ese tratado, que es el que eh, habla sobre el espacio ultraterrestre, ahí se dice, lo firmaron 108 países en su día, y entre ellos Estados Unidos, y se dice que efectivamente nadie eh, se puede aprovechar, digamos, o puede reivindicar la soberanía sobre el satélite, sobre la Luna. Pero eh, es cierto que ahí no se dice que no se pueda explotar los recursos lunares porque sí que se hizo luego en el año 1979 un tratado específicamente hecho para la luna, se llamaba así el tratado de la luna, y ese tratado solamente lo llegaron a firmar 17 países, creo entonces, eh, claro realmente en las Naciones Unidas hay 95 países, solamente lo firmaron 17, se considera que es un tratado pues en gran medida ha fracasado, y dentro de los no firmantes estaban también los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho realmente ahora eh, Trump con esta orden ejecutiva? Bueno, pues lo que ha hecho ha sido una auténtica declaración de intenciones y precisamente eh, aclarar cuál es el papel o la actitud que va a tener a partir de ahora Estados Unidos con respecto a la Luna. Y, la como digo, la declaración de, de intenciones es absolutamente transparente. Ellos eh, dicen que, evidentemente... Piensan que, que se puede explotar comercialmente la, la Luna, además de, de explorarla, se puede eh, explotar comercialmente. De hecho, ellos tienen pensado crear una base lunar y aprovechar los recursos lunares en gran medida para, para amortizarla. Y, y bueno, eh, lo que ha afirmado exactamente el 6 de abril, lo leo, son unas pocas líneas, es que los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la recuperación y el uso de recursos en el espacio ultraterrestre de conformidad con la ley aplicable. El espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana. Y Estados Unidos no lo ve como un bien común global. O sea que hay una gran diferencia entre lo que sería el estatus, por ejemplo, de, de la Luna con respecto a, por ejemplo, lo que ocurre con la Antártida, ¿no? que sí que es un, un territorio muy protegido y que prácticamente eh, solamente se dejan hacer allí asentamientos de índole científica. Esto yo creo que es muy interesante porque... Evidentemente en el planeta Tierra están ocurriendo muchas cosas y algunas absolutamente trágicas, como es lo de todo lo de la pandemia del coronavirus, pero es que en el espacio últimamente también están ocurriendo muchas cosas y ya comentamos también en su día que, que Trump ha puesto en marcha a un ejército espacial. ¿no? que están pasando desapercibidas eh, porque toda la atención se está eh, centrando en esto y eh, cuando la atención se focaliza en unas cosas, pues algunos aprovechan para colar nosotras ¿no? Y esa es una de ellas. Sí, sí, sí, pero ya digo que, que viene, viene un poco... Mmm, es una, yo creo que es una cuestión, incluso hasta cierto punto, me parece que es muy honesto lo que ha hecho Trump. Porque ya te digo que existía una confusión. Esa confusión, además, era palpable a partir del momento en el que hace también unos pocos meses eh, Trump aprueba lo que ha sido una auténtica revolución para lo que son las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que es ese ejército espacial. Tener en cuenta que el ejército espacial de Trump no es una unidad especializada en trabajar en el espacio exterior, sino que directamente es un ejército. Es decir, eh, las fuerzas armadas de los Estados Unidos se componían hasta entonces de cinco ejércitos, ¿no? que son pues la, eh, la Armada, eh, los marines, el, el, la, la, bueno, la Fuerza Aérea y luego también, por ejemplo, la, la Guardia Costera. Bueno, pues lo que han hecho ha sido crear un brazo nuevo que es este espacial y esto ha sido también muy conflictivo para el propio alto mando del ejército que no veía con buenos ojos el que por ejemplo esta unidad que más o menos algunas de sus funciones dependían de la fuerza aérea pues se descajara y se convirtiera en un mando autónomo un mando que va a tener su propia dotación estamos hablando de miles de hombres y también un presupuesto propio que estamos tambla, también hablando de miles de millones o sea que eh, lo que es ahora mismo la monitorización ¿no? la, la actividad desde un punto de vista militar De, y desde el punto de vista de la defensa del espacio exterior, se lo han tomado muy en serio eh, los Estados Unidos porque ahora mismo hay una toda una línea de negocio dentro de esto que han llamado también el espacio cislunar, que es la distancia que separa la Tierra a la Luna y que aquí también estamos dando prácticamente todas las semanas noticias al respecto. no Todo ese proyecto, por ejemplo, de, de Elon Musk. De, de colocar miles de satélites en órbita, también Amazon está también lanzando satélites para crear conexiones de Internet de escala planetaria, o sea que ahora mismo es una franja de negocio muy importante y evidentemente ese negocio hay intereses de los Estados Unidos y el Estado se ve en la obligación de proteger esos intereses económicos allá donde estén y por eso ha creado... Todo Y más que Trump, en ese sentido, ya sabemos cómo le interesa la economía, pues evidentemente lo que ha creado es toda una unidad especializada desde el punto de vista militar para proteger todos esos intereses económicos que ahora mismo hay en el espacio. Tenemos que recordar, me estoy acordando ahora, y Juanjo. Tú, en este programa, en esta tertulia, hace cinco o seis semanas, cuando empezaban los primeros casos en Europa de coronavirus, decías, la siguiente gran víctima es Estados Unidos y es Trump. Y no había un solo caso entonces. Hoy ya es el país del mundo con más casos. Eh, también afecta a Estados Unidos, afecta a Trump, y decías tú, Juanjo, que Trump, eh, la figura de Trump podía ser víctima de todo lo que está ocurriendo. Y fíjate lo que es eh, la realidad se eh, ha dado veracidad a tus palabras, ¿eh? Bueno, por, por lo menos yo creo que también es otro de estos gobernantes que, que evidentemente pues está ha reaccionado tarde, él también tuvo una actitud muy parecida a la de Boris Johnson, sí, eh, claro. bueno, sobre todo en esos primeros momentos. Y luego que estamos en campaña electoral. Yo quizás creo que a lo mejor le va a salvar, vamos a ver cómo termina la gestión, bueno, vamos es a ver el pues es el largo, número de, de víctimas, qué es, que, que es lo que ocurre en Estados tanto. Unidos, cómo sí, le pasa sí. factura al gobierno, pero quizás yo lo que veo es que no sé si tiene un buen rival desde el punto de vista del otro partido del demócrata. No No sé sí. si Biden es una persona que pueda atrapar al electorado que, que votó hace cuatro años a Trump. Yo ahí quizás, más que por por de mérito del otro candidato es por lo que a lo mejor puede renovar otra vez en el en el gobierno Trump, ¿no? Hace tan solo dos o tres días eh, cuando abrí las ventanas fue, yo creo que lo hemos hablado en algunas ocasiones, como ¿eh? cómo la naturaleza está volviendo muchísimo. Eh, los animales, eh, los insectos abrieron ventanas y empezaron a entrar moscas que nunca habían entrado. Bueno, los insectos están reviviendo la naturaleza. Y los insectos son protagonistas en, de esta noticia que nos trae Miguel Pederero, Miguel, cuéntanos. Pero en otro sentido, claro, pero el mundo claro. ha cambiado. No, está no, pero yo, yo, ¿no? Esta, yo esta noticia me preocupa mucho, ¿eh? Y ahora te digo sí. por qué sí sí sí sí esta noticia es muy muy preocupante pero antes de entrar en la información en, en sí es es cierto lo que estaba diciendo Bruno que yo creo que ahora los animales están están tomando parte del territorio incluso en las ciudades que nosotros hemos dejado libre yo sí, sí, yo me sí. imagino es impresionante sí impresionante yo yo imagino ahí, eh, yo vivo en en Madrid muy cerca del cementerio de la Almudena Y bueno, hay una serie de parques y, y, y de jardines al lado del, del cementerio y yo en alguna ocasión, paseando por la zona, he llegado a ver conejos, ¿no? Conejos que salen de sus madrigueras, incluso con las crías que otean el horizonte y se vuelven a, a introducir en su madriguera, ¿no? Pues yo me imagino, me imagino que ahora con esto del confinamiento Pues me imagino a los conejos por ahí, libremente, en, en esos parques. y Quitada con y los esas... conejos, ¿eh, Miguel? <risa> sí, sí, sí, en esas áreas campestres. Sí, de y otra tal... forma, no los va a ver. Claro, ¿sí? No, no los ve, sí. no los veo, pero me los imagino. Sí, sí, ¿no? sí. Me, me los e Me los imagino por dónde vamos bruno ¿Qué va? ¡Eres tú Mal no pues me, me imagino que estarán disfrutando de todo ese área campestre y luego cuando acabe este confinamiento pues pues otra vez se enfrentarán a la cruda realidad no de sí. que los seres humanos retomaremos o, o de nuevo ese ese espacio. Y ellos Volveremos volver a... a ser el virus de los animales Exacto, sí, y ellos sí, volverán sí. a sus madrigueras ¿no? Pero lo cierto es que Esta información tiene que ver con todo lo contrario sí. Con animales que están desapareciendo ¿no? Concretamente Los insectos ¿no? Porque hace escasos días Un grupo de 30 científicos Ha publicado un manifiesto En una importante revista científica En Biological Conservation En donde advierten En este manifiesto de que los insectos están desapareciendo de la Tierra de manera exponencial. Y los insectos son esenciales para la supervivencia de todos los animales en la Tierra, incluidos los seres humanos, y también para la supervivencia de las plantas. De hecho, los insectos son la base de, de los ecosistemas, y sin los ecosistemas ni los animales ni los humanos podemos sobrevivir. De hecho, este manifiesto de estos científicos está inspirado En otros manifiestos anteriores, publicados por la llamada Alianza de Científicos del Mundo, que es un grupo formado por miles y miles de investigadores que ha lanzado ya dos advertencias globales, mundiales, sobre la necesidad de detener la destrucción del medio ambiente, porque nos jugamos nuestra supervivencia como especie en las próximas décadas. Estamos hablando de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años. Aquí la pregunta es, ¿por qué están desapareciendo los insectos? Y estos científicos lo que plantean no es solo una causa, sino un conjunto de causas, ¿no? como por ejemplo la destrucción y la degradación de hábitats naturales eh, a causa de, de, de los seres humanos, ¿no? de lo que hacemos los seres humanos. También eh, otra de las causas de la desaparición de los insectos estaría en el uso de sustancias contaminantes y daninas, y, y daninas en la dispersión de especies invasoras, ¿no? que con esto de la globalización y del tráfico de especies, pues resulta que especies eh, que no son eh, propias de un lugar, pues están invadiendo determinadas zonas. ¿no? También el cambio climático global, la sobreexplotación del terreno, la deforestación, la urbanización cada vez más creciente, la polución. Un aspecto muy importante, la desaparición de charcas el uso de insecticidas que acaba con innumerables especies, etcétera En definitiva, que la falta de insectos al final destruye y degrada el ecosistema de la Tierra del que, como digo, dependemos todos para sobrevivir, porque los insectos son esenciales para un montón de procesos naturales, como por ejemplo el de la polinización, ¿no? que es esencial para que los ecosistemas sigan funcionando y los animales y los seres humanos... Sigamos, sigamos viviendo en este en este planeta. Pero estos científicos no se quedan ahí, sino que en su manifiesto proponen llevar a cabo una serie de campañas globales de sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de los insectos. Y también, y creo que esto es bueno, muy llamativo, a mí me ha llamado mucho la atención, ellos eh, lo que buscan es, promover iniciativas para proteger a los insectos. Iniciativas como las siguientes, por ejemplo, crear espacios naturales donde puedan desarrollarse libremente eh, los insectos, es decir, espacios naturales controlados y protegidos. E incluso, fijaros qué curioso, crear espacios verdes en las ciudades donde determinados insectos como mariposas o escarabajos puedan desarrollarse o incluso plantean también crear pequeños jardines ...en las azoteas de los edificios en las ciudades... ...también para que se puedan desarrollar ciertos insectos... ¿No? ...vamos, una información muy preocupante... ...porque como digo, que existan los, los insectos... Eh, ...supone que existan las plantas... Claro. ...que existan los animales... ...y que existamos los seres humanos... ...y esta es, yo creo que, que una de las informaciones... ...o una información más... ...vamos a ver muchas informaciones de este tipo en los en los próximos meses y en los próximos años, porque yo no me cansaré de decir que la especie humana se enfrenta en las próximas décadas, y no estoy hablando de cien años, estoy hablando de veinte, treinta, cuarenta años a lo sumo, nos enfrentamos a grandes retos. Si logramos eh, sortear esos retos, sobreviviremos como especie, si no los logramos sortear muy probablemente tengamos muchísimas dificultades y nuestra supervivencia en este planeta, pues probablemente ahora mismo penda de un hilo. Y, y esto puede sonar muy apocalíptico, pero esto de la pandemia del coronavirus es solamente una de las cuestiones que se nos van a venir a venir encima. No hablemos ya del cambio climático y todo lo que eso pueda acarrear. Y no hablo solo de pandemia, sino de muchas otras otras, muchas cuestiones. Y yo creo que únicamente con la colaboración y, y me refiero a la colaboración de países, de instituciones internacionales, hablo de una colaboración global y de una serie de acuerdos globales a los que tienen que llevar que a los que tienen que llegar no solamente los gobiernos, sino también instituciones muy importantes en el mundo, instituciones transnacionales, globales, en los que hay que incluir a las empresas, eh, en los acuerdos, en esos acuerdos hay que incluir a las multinacionales. Si no se llegan a esos acuerdos, Ya, para proteger el medio ambiente y frenar ese cambio climático, lo vamos a pasar muy mal y es muy probable que desaparezcamos como especie de la faz de la Tierra. Y y uno, estoy hablando de algo muy, muy grave. Y además de, de los diferentes puntos que has dicho que son súper importantes los insectos, hay hay uno que además eh, hace nada lo mencionábamos eh, como casi una exquisitez, Y es que decían que no había problema si había en algún momento alguna carencia a la hora de alimentarnos, porque los insectos iba a ser eh, el alimento del futuro. Así sí, que sí, si sí. nos estamos cargando a los pobres insectos, nos los estamos cargando de las dos maneras. O nos los cargamos Bien. para comérnoslos, o de nos los cargamos por abejas, el cambio climático. Que lo hemos comentado en alguna ocasión, eh, la desaparición de las eh, abejas, eh, lo que implica para eso que comentaba Miguel, la polinización, para que los ciclos entre la naturaleza pues se eh, lleven a ese ritmo. Pero bueno, todo lo que está ocurriendo también está reviviendo la naturaleza. No sabemos el futuro, nos dice Rosa, que puede parecer una estupidez, pero para ella no lo es, porque la última vez que vi ni se acuerda una pan mariposa delante de su ventana. Y nos manda al observatorio un vídeo en donde se ven corzos en el centro de Valladolid. O sea, eh, está cambiando todo. Es que está desapareciendo el ser humano de las calles corzos en el centro de Valladolid, eh, nada más y nada menos. Bueno, es eh, todo muy llamativo lo que está ocurriendo la naturaleza. Eh, esa perspectiva tampoco la tenemos hay que perder eh, de todo esto que se está viviendo. Miguel. Sí, efectivamente. Estamos viviendo, yo creo, que, que, que una época, tú lo decías antes, que se recordará no solamente en los próximos años, sino en, en las próximas décadas. Y es yo que no estamos como... viviendo historia es historia, que estamos viviendo historia viva yo con, con mi hijo que tiene 16 años dice mamá es que estamos claro. viviendo una época y dice, fíjate lo que me decía me hacía una reflexión super, uh -huh. super, eh, un poco alucinante y dice por fin por fin uh -huh. tenemos algo con lo que ligar a nuestra generación uh -huh. <risa> porque era como que anteriormente eh, eh, estaban un poco ahí en el limbo dice ya por fin tenemos algo con lo que ligar a nuestra generación y, sí, digo, y bueno pues espero. nada Y, y, y yo espero que, que, que después de esto, porque esto, esto pasará, yo creo que, que esto tiene que servir para algo a nivel individual de cada uno de nosotros y yo creo que, que a nivel colectivo. ¿no? Y, y, y no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que hacía Miguel Ángel Tobías, que es la defensa con uñas y dientes de lo público, de la sanidad pública, de la educación pública, del estado del bienestar... Todo eso que hace que el 99,9% de la población, que somos prácticamente todos, pueda vivir y sobrevivir en situaciones difíciles o en situaciones extremas como esta. Solamente mediante la cooperación, mediante la solidaridad y mediante la defensa de lo público podemos sobrevivir todos. Yo creo que esa debe ser la gran enseñanza. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tercio, Mado Martínez, vamos a hablar de sexo, antes de lo que prueban, claro de sexo, pues sí, de sexo de sexo, porque bueno, todos habéis oído hablar de los amarres amorosos, los hechizos sexuales, atraer a esa persona que nos vuelve locos, yo a veces incluso me encuentro por las calles, en los parabrisas de los coches alguno de estos que se anuncia, brujo, curandero, no sé qué, eh, te resuelvo no sé qué tal, te atraigo a tu pareja, de algo que vuelvas con cierta persona, existían en la antigua Roma, en la antigua Grecia en todo tipo de culturas hay gente que todavía, hoy en día en la actualidad creen estas cosas y recurrir a todo tipo de, pues eso, de brujos, de hechiceros para doblegar en definitiva torcer la voluntad del ser amado yo creo que, que incluso a todos alguna vez lo hemos hecho a modo de juego en nuestras libretas cuando éramos adolescentes, escribiendo el nombre de esa persona muchas veces ¿no? estas cosas de, del amor que, que son un poco también como muy, muy, muy adolescentes pero que seguimos llevando décadas después impresas en, en, en nuestras venas Y hoy en día os traigo un hechizo egipcio de hace 1800 años que un grupo de científicos acaba de traducir en un papiro. Está escrito en demótico, en el que Taromeuay escribe un encantamiento de amarre erótico, porque la cosa está subidita de tono, y va uy, más allá uy, de lo... Uy, uy. Sí, de o lo sea, platónico. que querían dar un vaso más, pero la cosa no... no, sí, no fructificaba, ¿no? Exacto. Lo han publicado en la revista Lip Science, y la cosa va de penes y escrotos... <risa> y, sí, sí. Y, y de la pasión que le inspira y todo eso, un muchacho, y, y, y en el conjuro ella invoca al noble espíritu del hombre de la necrópolis para que busque al tal al que machote al, al que falas este, que, que así se llama el niño de sus ojos, ¿Cómo y falas que falas. ¿Qué falas? Sí, y le haga caer para del Amor, lo vuelva loco, de forma que no pueda pensar más que en ella, por la mañana, por el mediodía, por la noche, por, a todas horas, eh, y buscarla con deseo lujurioso, con sus órganos masculinos, que no se olviden los órganos masculinos, a la caza de los órganos femeninos de ella. Y que esa ansiedad por buscarla la tenga eso, a todas horas, que no tenga el hombre descanso. Y eh, uno de los investigadores que ha llevado a cabo la traducción ha sido Robert Ridner, egiptólogo de la Universidad de Chicago, Y lo que hace especial este hechizo, quizás, a pesar de que existen otros muchos hechizos en el antiguo Egipto, es que estaba escrito una mujer, una mujer hacia un hombre, y de esos no tenemos muchos, eh, hay, hay menos, no abundan tanto. Abundaban más los escritos por hombres que deseaban atraer a, a, a las mujeres. Así que este es el, el nuevo hechizo, ese trocito de historia de hace 1800 años que nos demuestra que no hemos cambiado tanto y seguimos escribiendo en esa libretita esa y el adolescente, pues nuestros deseos y, y lo que nos gustaría que sucediera. No, y lo bueno que ya lo tenía clarísimo, ¿eh? O sea, quería, claro. quería lo que quería. Y ya sí. está. Que venga con esto, si vez, no, con esto. Y si no, nada. El misterio de un barco fantasma, Silvia. Pues la verdad es que yo voy esta Subimos, noche... Eh, la cremallera. Eh, bueno, a lo mejor no. <risa> no bueno, yo, bueno yo, no, no, no yo, lo sé, pero Yo bueno. voy esta noche muy de novelas. ¿Por qué? Pues porque resulta que, que el tema de este misterio del barco fantasma lo relacionan mucho con el rayo verde de Julio Verne. Porque él decía, con ese rayo verde que publicó en 1882, que eh, había un fenómeno óptico que él denominaba el rayo verde que hacía que apareciera o no apareciera Cierta imagen, Bueno, pues resulta que este barco fantasma eh, que, se, que naufragó en la costa de, de, de Maine aparece y desaparece desde 1958. Esa fue la primera vez que apareció. Luego ha aparecido, se tiene registros en 1978, en 2007, en 2013 y la última, última, última ha sido en 2018. Y no se sabe, no se sabe este este barco fantasma eh, qué barco es. No tienen muchas referencias. Mm, se sabe que tiene un armazón de 50 metros, porque a, a todo esto hay que decir que, que este barco pues eh, está en la zona de la eh, ciudad de, de York, que es una localidad de veraneo, unos 70 kilómetros de Portland, que es una de las mayores ciudades de, del estado más al noreste de la línea fronteriza con Canadá. Y, y bueno, pues unos pocos han conseguido verlo. ¿Y por qué? Pues porque dependiendo de si hay temporal o no hay temporal, si baja el agua o no baja el agua, aparece el casco, este casco de este, de este buque, y, y la gente se queda alucinada y dice, no, ahí va, pero bueno, pero si hay, hay un barco. Y bueno, pues el tema es que, Había muchas hipótesis y, y muchas eh, leyendas de, de dónde podía haber salido este barco, que de dónde venía, y el caso es que en 2018, pues un arqueólogo porque claro todo esto según se iba publicando en el 2018 la cosa a través de los selfies de los móviles y de todo el jaleo empezó a popularizarse y vengo a llegar eh, turistas y venga a llegar turistas y ya dijeron oye mira esto vamos a poner un poquito de de cordura aquí porque al final se nos está desmandando, bueno y se está desmadrando el tema, el caso es que un arqueólogo marítimo también fue allí re al reclamo de este casco de, de buque fantasma, él se llama Estefan Gleason y gracias a que acotaron la zona pues él resulta que eh, pidió permiso para coger un par de maderos del, del barquito y gracias a esto que, que realizó pues el arqueólogo ha conseguido pues más o menos identificar lo que él cree que puede ser este buque fantasma Él cree que es el carguero de la época colonial llamado de Fiangs, que transportaba harina, que transportaba carne de cerdo y productos ingleses. El barco está datado más o menos eh, de época, se sabía o se intuía, que era o durante la guerra de la independencia revolucionaria entre 1775 y 1783, o como mucho... En el conflicto bélico civil que abarca de 1861 a 1865. El asunto es que ya decimos que no estaba todavía claro, pero gracias a los análisis que ha hecho de los restos de, del barco, pues él dice que, que bueno que sí que está datado en 1700 y pico, eso es lo que lo que él apunta y que, que bueno que, que puede ser este barco que él comenta que salió el De Fiance, que eh, salió en 1769 del puerto de Salem en Massachusetts, que se dirigía a Portland y que hubo una tormenta de estas enormes y que eso fue y lo que impidió que llegara a A su destino. Entonces, pues bueno, gracias a estos tablones que comentamos del casco que ha, que ha enviado un laboratorio de la Universidad de Cornell, en Ithaca, pues se eh, han cogido y los han analizado. Y dicen que son árboles talados de una época aproximada en 1753. Entonces, él no concluye, no conforme, no confirma perdón, 100% que este barco sea el de Fiance, pero él intuye que sí, que con toda probabilidad que fue construido en 1754 en Nueva Inglaterra y que puede que fuera este, que sufrió un naufragio en 1769 y que bueno, que todo apunta a que a que tiene que ser este barquito. Y que por lo visto no hubo ningún muerto, eso hay que decirlo, que había cuatro tripulantes que intentaron salvar el barco que impactó contra las rocas, pero que los cuatro tripulantes, si es como decimos el de Fiennes, Se salvaron, pero toda la cargada del barco y el barco no. Así que se supone que ya han descubierto la identidad del misterioso buque fantasma, pero no lo puede confirmar 100%. El sonido de los sueños, ¿eh? ¿qué es esto, Juanjo? Pues mira, esto es un, un fenómeno eh, bastante... No sé, que yo por lo menos no tenía demasiado conocimiento. Y es que al parecer, fíjate que hablamos aquí casi todas las semanas del tema de los sueños. Eh, hemos hablado de todas las características de los sueños de los sueños lúcidos, de los sueños premonitorios de si también los sueños que tienen que ver por ejemplo con el tema de las, de las enfermedades, está están conectados por ejemplo con las fases de la luna, ahora mismo por ejemplo también está ocurriendo que con el, la cuestión del confinamiento se están empezando a hacer algunos estudios porque se están detectando ciertos trastornos del sueño en las personas al haber cambiado lo, los hábitos de, de vida de una manera tan brusca y bueno pues resulta que al parecer eh, no estaba muy claro si realmente eh, las, digamos así, los fenómenos auditivos eh, se producían dentro de los sueños o no. Es decir, eh, la mayoría de los estudios y los análisis que se han hecho sobre los sueños insisten mucho en los aspectos más visuales del sueño, más llamativos, desde sueños que tienen apariencia psicodélica a determinadas escenas. Pero, en cambio, todo lo que tenía que ver con el sonido no estaba, no estaba muy claro. De hecho, había como dos estudios que sugerían que la experiencia auditiva estaba muy limitada o prácticamente era inexistente en más de la mitad de los informes recogidos hasta ahora sobre sueños o sea que parecía que era algo era dentro de estas cuestiones oníricas pues un aspecto muy muy menor claro, aquí surgía una cuestión que es la que se han planteado determinados eh, científicos y es si a lo mejor lo que ocurría es que a las personas cuando se les preguntaba para que informaran de cómo habían tenido esos sueños eran ellos mismos los que despreciaban los aspectos auditivos del sueño, a no ser que se fueran muy, muy llamativos. Y se inclinaban simplemente a comentar pues otro tipo de, de cuestiones, como eran los espacios, a detallar los espacios, otro tipo de experiencias, los personajes que aparecían ahí, las situaciones. Pero como digo, no tanto esa parte más acústica. Bueno, pues ha habido ahora un. justo un estudio recientemente publicado en la revista Plus One, donde eh, se ha hecho una, un trabajo para precisamente recabar datos sobre la experiencia auditiva dentro de los sueños. En, esta, en este trabajo lo que se ha hecho ha sido reclutar a 13 participantes, 12 mujeres y un hombre que tienen una media de unos 28 años y lo que hacían estas, estas, estos 13 participantes, estos 13 sujetos experimentales era dormir en su casa y nada más despertarse por la mañana o despertarse a medianoche registrar, tenían que informar del sueño que acababan de tener y tenían que escribir, hacer una descripción por escrita de, de ese sueño, eh, de todo lo que recordaran después de dormir, y bueno, de esta forma, eh, tenían que ir repitiéndolo hasta que obtuvieran 10 informes de sueños. Una vez que hubiera cada uno de ellos recogido, registrado esos 10 eh, sueños, bueno, pues ya digamos, su papel dentro de este experimento terminaba. Eh, ¿Qué es lo que se le pedía que registrara? Bueno, pues se le pedía que a la hora de recordar la experiencia onírica que habían tenido describieran cómo se sentían lo que veían que son un poco los informes tradicionales pero que especialmente pusieran atención en lo que escuchaban en ese sueño cuáles eran los detalles sobre ese contenido auditivo que habían tenido durante la noche y también eh, les pedían que especificaran por ejemplo si realmente aquello que escuchaban era eh, algo que realmente oían o era digamos Como nosotros cuando nos ponemos a pensar por nosotros mismos y parece como que tenemos una vocecita en nuestro, en nuestro interior, uh -huh. de, de nuestra conciencia. Eso evidentemente no es un estímulo acústico, es simplemente una recreación que nosotros hacemos eh, dentro de nuestra mente. Pero ellos buscaban, eh, a estos eh, los investigadores les pedían que hilaran muy fino en esa descripción y que fueran capaces de discriminar cuando se producía esa especie de voz interior de pensamiento o bien algo, un, un estímulo acústico que proviniera, desde su punto de vista, dentro de la experiencia onírica del exterior. Y así es como, eh, finalmente, tenían que ir clasificando los estímulos, pues si era, por ejemplo, el propio soñador que, que estaba hablando y como que se escuchaba a sí mismo, si eran otros personajes que estaban hablando, o, o cantando, riendo, lo que fuera, y luego, finalmente, eh, otro tipo de sonido, ya de otra naturaleza. Ya no, digamos, que procedieran de esos personajes vivos, sino que podía ser pues música, golpes, eh, fenómenos de cualquier naturaleza que provocara un, un efecto acústico. Y, bueno, la sorpresa, una vez que ya se ha apuntado de esta manera y frente, como digo, a los estudios anteriores que parecían que la experiencia eh, acústica o auditiva dentro de los sueños pues era muy poco relevante o casi inexistente, lo que se han encontrado aquí es que prácticamente el 80% de los, de los sueños de esta batería de informes que han recopilado nuestros 13 participantes, prácticamente, como digo, entre más, más del 80, eh, entre el 80 y el 100, estaban, eh, tenían efectivamente registros auditivos. Y lo más frecuente era la presencia de personajes hablando, eh, aparecía en 109 informes, el soñador hablando aparecía en 77 informes y luego ya sí, había otro tipo de sonidos que en unos 44 informes. En concreto, por ejemplo, había cinco casos en los que el soñador, el soñador describió que, que él habla de un idioma extranjero, que no entendía, y luego 17 casos donde sí que se veían eh, sonidos, pues ya risas, cantos, gritos, ¿no? eh, cosas de ese tipo. Y luego sí, de eh, otro tipo de contenido auditivo era, por ejemplo, la música, las armas, los vehículos, eh, animales, dispositivos electrónicos, también el sonido de personas que estaban en movimiento, que, que caminaban, que corrían, algunos, por ejemplo, también practicando determinados deportes. Y como digo, bueno, pues ha sido un estudio, por lo menos muy contundente, que parece que había como una especie de sesgo a la hora de recopilar información en el resto de los informes eh, oníricos. Y esto además me ha recordado una cuestión que yo hablé su día con, con el director de una unidad del sueño de un hospital madrileño, y es que él me decía que en los sueños, mmm, por lo menos eh, no se solía describir que existiera dolor que la gente sintiera dolor. Yo, por lo menos, en mi experiencia, cuando, cuando he dormido y he tenido algún sueño, por ejemplo, que me caía o que, o que era herido, es cierto que no tenía la sensación propia del dolor. Pero lo sino pasas que mal. Incluso en esos momentos me despertaba. Te despertabas, pero además es que lo pasas mal en esos momentos cuando tienes ese tipo de, de, de sueños, como de, de caídas o que o que te están intentando atacar o alguna cosa de esas. Claro, pero, pero yo no sé si justamente lo que digo, si por ejemplo te ves en una pelea o, o tienes exactamente una caída, eh, evidentemente ahí sí que tengo un recuerdo, por ejemplo, en una caída de, del dolor que puedo sentir. Pero a mí por lo menos es cierto que no tenía la sensación de dolor. ¿no? A lo mejor sí, se puede explicar sí, sí. también porque, como sabéis, eh, el sueño lo que produce es una especie de desconexión entre todo lo que es el sistema nervioso del cuerpo Y, y lo que es simplemente la, las funciones que quedan en la mente. ¿no? Entonces, al, al haberse cortado ese puente de comunicación, es posible que lo que serían esa, esa sensibilidad asociada, por ejemplo, al dolor, no nos llegue eh, realmente al, a la mente, aunque es cierto que seguramente tendríamos una memoria del dolor que a lo mejor ahí se podría manifestar. No lo sé, pero el caso es que a mí me llamó la atención que por lo menos este director de la, de la clínica, de la unidad del sueño, me dijo eso, que normalmente no se describía el dolor. Bueno, a lo mejor también nos encontramos con que no se suele preguntar a las personas que duermen y que están dentro de una, un, de un proceso de investigación, uh -huh. a lo mejor no se les suele preguntar por ese detalle. Y haciendo ahora un experimento, una, un estudio específico, y diciéndoles que presten atención justamente a ese aspecto en los sueños, a lo mejor sí que sí que aflora el dolor en esta ver, versión orídica Una extraña criatura en la India. Miguel, cuéntanos qué es esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Esto es una de esas, de esas informaciones que a mí tanto me fascinan por bizarras que son no y por y por inexplicables y absurdas, que para mí es una de las características de toda esta clase de apariciones extrañas, ¿no? Que suelen ser muy absurdas y los testigos cuentan lo que ven y en todo caso si quisieran mentir pues inventarían eh una historia mucho más creíble o mucho más racional, ¿no? Y no suele ser el caso de este tipo de, de asuntos. En esta ocasión Cinco ciudades de un estado indio, del estado indio de Kerala, son epicentro de las apariciones de un extraño ser que está causando el pánico en estas poblaciones. Esta criatura aparece de noche, fundamentalmente en los tejados y los patios de las casas, se dedica a tocar las puertas y las ventanas y luego sale corriendo a toda velocidad y en su huida salta cercas y obstáculos como si fuera un auténtico felino, es decir, que corre mucho más rápido que cualquiera de sus perseguidores a los que deja fácilmente atrás. Eh, los testigos describen a esta criatura como oscura, de aspecto humanoide, pero como siempre aparece de noche, nadie de momento ha podido observar sus rasgos. ¿no? Unos dicen que se trata de algún extraño animal simiesco, otras teorías se refieren a un enfermo mental, De, ...de enorme agilidad... ...pero bueno, como en todos estos casos... ...tenemos un fenómeno... ...un, un fenómeno como digo... ...bizarro, absurdo... ...que tal como aparece... ...desaparece... ...y, y este caso... Eh, que, ...que están publicando... ...bastantes medios de comunicación en la India... ...recuerda mucho... ...y eso es lo, algo en lo que también han incidido... ...estos medios de comunicación... ...a otro extraño caso... ...que se dio en la India, en este caso en Nueva Delhi... ...en el año 2001 y es el, el extraño caso de las apariciones del hombre mono... ...que se aparecía en, en Nueva Delhi, en esta ciudad, en la capital de la India... ...y se trataba de una criatura eh, que los testigos describían como de metro veinte centímetros... ...aproximadamente, cubierto de un espeso pelo negro, con unos brillantes ojos rojos... ...que es una de las características comunes de toda esta clase de apariciones de entidades extrañas y aquí viene lo más raro de la descripción ¿no? que este animal imaginaros metro veinte cubierto de pelo ojos rojos llevaba en la cabeza una especie de casco de metal y tres botones en el pecho o sea fijaros qué descripción más absurda y más bizarra ¿no? madre mía Sí, sí, absurda, absolutamente absurda. Eh. una guitarra española. <ríe> es lo que le faltaba. <ríe> y un guitarrón sí. mexicano claro. y lo tocaba con la misma mano. <ríe> es lo que le faltaba, pero, pero lo cierto es que, es que hubo cientos, cientos de avistamientos e incluso investigaciones policiales e informes de la policía, ¿no? de la policía de Nueva Delhi, que re, eh, recabó numerosos testimonios de personas que decían que, que habían observado a esta entidad ...saltando como si fuera un auténtico felino... ...de un edificio a otro, ¿no? De hecho, la policía hizo averiguaciones... Eh, ...para tratar de saber... ...si se había escapado algún animal... ...del zoo local... ...e incluso se llegaron a hacer análisis... ...de las marcas de sus garras, ¿no? ...que dejó en algunos sitios... ...y los zoólogos lo único que pudieron averiguar... ...es que se trataba de las marcas... ...de un animal, pero lo cierto... ...es que nunca se identificó... ...a ese animal, qué clase de animal, de era. Y esto no, no fue una broma, puede parecerlo, pero, pero no fue una broma porque varias personas fallecieron por caídas, huyendo de lo que pensaban que era esta criatura que, que los estaba persiguiendo, ¿no? Y, y, y luego, bueno, la picaresca, ¿no? Porque la policía incluso llegó a detener a bromistas que iban por la calle con, con máscaras para asustar a a la gente, y es más incluso un especialista en retratos de la policía, basándose en todos los testimonios, hizo un retrato robot de esta criatura y, y bueno, es un retrato robot como os decía antes absurdo y bizarro, imaginaros metro veinte, cubierto de pelo ojos rojos, casco y tres botones sí, sí, en el pecho. Sí, ¿no? particular parece el <ríe> bombero torero sí, sí, luego, <ríe> <ríe> muy muy particular ¿no? pero yo creo que esta es una de las características de toda esta clase De, de apariciones ¿no? Que, que son entidades absurdas que además hacen cosas absurdas ¿no? como asustar a la gente o tocar en las puertas y en las ventanas ¿no? es decir, toda esta clase de fenómenos tan raros, tan extraños no tienen ninguna lógica, yo siempre digo que son realidad daimónica no me voy a parar ahora en, en describir o en ahondar en en qué es esto pero yo creo que este tipo de fenómenos tienen muchísimo que ver con el inconsciente colectivo o con la conciencia global, y con esto no quiero decir que sean puras invenciones, sino que de algún modo son proyecciones materiales, quizás de nuestros miedos o, o de nuestros idiomas profundos. ¿no? Yo creo que es un tema enormemente enormemente complejo, que, que bueno, ahora no me voy a detener a, a ahondar en eso, pero esta es una de las características, como digo, de todas estas apariciones y que para mí son una de esas marcas de veracidad, que son seres absolutamente bizarros y absurdos que hacen cosas bizarras y absurdas. Este arca de Noé, Mado Martínez, ¿qué es ¿qué se va a guardar en este arca de Noé? Que se va a guardar que y que se ha guardado ya, pero siguen guardando. Pues es un arca de novedades plantas, también conocida como el arca del fin del mundo o la bóveda del apocalipsis o cosas así. Y es que hace un tiempo que los científicos lo están viendo venir, lo habéis mencionado vosotros, la crisis climática. Pues la crisis climática, que es una cosa que estamos viendo venir y que de verdad sabemos que es grave, no como lo de este virus que... No lo habíamos visto venir porque nunca nos habíamos enfrentado a una cosa así, era relativamente nueva y yo creo que nos pilló a todos un poco desprevenidos. Pero esto sí que se debe venir, la crisis climática, entre otras cosas. Y por eso en el 2008 crearon un arca de nueve de las plantas, una bóveda del fin del mundo, un búnker, un búnker en el que guardar, custodiar y proteger un millón de semillas de todas clases. Además procedentes de diferentes lugares del planeta y que vienen a resumir, creo yo, los 10.000 últimos años de la historia de Lobo Sapiens desde la Revolución del Neolítico. Y no hay una semilla de cada, sino varias de cada, así que en, en total hay como centenares de, de millones. ¿Por qué? ¿Para qué hacen esto? Pues estamos hablando de, de, de, un, lugar, estamos hablando de un lugar, un búnker provisto, además de, de altas medidas de seguridad. ¿Y por qué están haciendo esto? ...pues porque quieren salvar el planeta... ...pues porque lo están viendo venir... ...está ubicado en Svalbard... ...en un entorno de difícil acceso... ...muy cerquita del polo norte... ...en, en, en, en este lugar... ...que se encuentra además... ...a 130 metros de profundidad... ...y que, que bueno... Eh, ...que pensaron en todo... ...porque aunque se derritiera todo el hielo del planeta... ...no quedaría inundado... ...no quedaría bajo el agua... ...se encuentra ubicado a gran altura... Y también está ubicado en una zona que queda fuera de peligro, de toda suerte de catástrofe natural, de radiación, de volcanes, terremotos, lo que sea. Allí se encuentran estos embriones del futuro vegetal, más que incierto creo yo, a menos 18 grados, que en caso además de que la cosa se ponga muy mal, no necesita ni suministro eléctrico porque ya se encuentra en, en, en una nevera natural, en ese permafrost, y aunque a algunos les pueda parecer una tontería, Creo que el gobierno noruego ha hecho los deberes, porque esto ha sido iniciativa, entre otros, del, del gobierno de Noruega, que en la vida es mejor ser hormiga que, que cigarra, ¿no? uh -huh. y trabajar un poquito y prepararse para el duro invierno de las catástrofes y los imprevistos, como creo que ha quedado demostrado estos días con, con esta crisis sanitaria mundial que yo creo que ninguno nos imaginábamos, pero también con la del cambio climático, la crisis climática a la que nadie está haciendo caso y sabemos que la crisis climática va a cambiar la vida de millones de personas en el mundo, nosotros incluidos sabemos además que el rendimiento agrícola solo por esta crisis climática va a descender un 33% nada más y nada menos estamos hablando de la disminución del 33% de cultivo alimentario Y la cosa está que arde y es todo un efecto dominó, más plagas, un suelo más salino, etcétera, Y aquí las matemáticas ya empiezan a ponerse peligrosas porque si ya somos 7.500 millones de personas en el planeta, muchos millones ya pasando hambre, pues imagínate dentro de un par de décadas que vamos a ser como mínimo 2.000 millones más. ¿no? Si estas semillas alguna vez salvan el mundo y nos protegen de amenazas globales, que sabemos que están ahí, será gracias al impulso del gobierno noruego, como, diga, como decía, también al Fondo Mundial para la diversidad de cultivos y el banco genético nórdico y es cierto que hay otros bancos de semillas por ahí pero ninguno tan seguro y autosuficiente como este de hecho, en esos otros bancos de semillas eh, ha pasado de todo hay incendios, catástrofes con lo cual pues ya se han perdido muchas de esas semillas que tenían en esos bancos una idea buena y urgente sería que esos bancos de semillas duplicaran las que tienen y las mandaran a ese sitio que, que es más seguro, no pierdes la titularidad de la semilla por, por tenerlo ahí Y yo creo que no deja de ser una idea Se están viendo en estos días, hay afirmaciones, algunos osos en el Cantábrico. Bueno, pues vamos a hablar de otros osos. Los osos panda, Silvia. Bueno, yo a mí eh, me encanta tener este tipo de noticias. ¿Por qué? Pues porque es una noticia positiva dentro del todo el jaleo en la problemática del coronavirus. Resulta que está apareciendo... A India los animales... Perdón, a China los Eso animales. Eso eh, es. Y que, por cierto... La ciencia, descubierto hace ya muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, está totalmente descartado por la ciencia que pangolín tuviera algo que ver con el coronavirus. Bueno, ahí ya sabes que hay muchas hipótesis sí, sí, y sí, muchísimas historias, que si el murciélago, que si el pangolín, sí. que si la serpiente, ya saber. Luego, imagino que cuando esté todo más calmado se terminará descubriendo, igual que con el tema que decimos de las cifras, de los contagiados, de los verdaderos muertos, al final se terminará sabiendo todo y mientras tanto pues hay mucha mezcla en la información. Pero bueno, esta noticia es bonita. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que esta panda, o sea, esta, esta pareja de pandas, no es, una, no es una panda en sí misma, sino que es una parejita, eh, llevaban 10 años, 10 años intentando tener un bebé. ¿Vale? Eh, habían incluso hecho inseminaciones in vitro bueno ellos se llaman Jin Jin y Lele Jin Jin es ella y, y, y Lele es él los dos tienen eh, 14 años y bueno pues eh, resulta que las ositas panda pues tienen un ciclo de, de ovulación bastante corto es, tienen solamente una vez al año ¿eh? tienen la posibilidad de, de quedarse embarazadas que es cuando ovulan y va desde marzo a mayo y ya está o la pillas en ese momento o no hay nada que hacer entonces pues como es complicado que los pandas se apareen y que tengan bebés pues eh, cogieron semen de lele y a las pandas incluida y yin las inseminaban de hecho eh, yin yin se quedó embarazada pero tuvo un, un aborto espontáneo y no, no nació ningún bebé ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿cuál es el milagro? ...de que eh, hayan conseguido... ...tener cariñitos entre Jin Jin y Lele... ...porque resulta que esta, esta pareja de pandas... ...viven en un zoológico... ...viven en el zoológico de Ocean Park... ...y en el que está en Hong Kong... ...y gracias a que no tienen a nadie... ...que les esté visitando... ...gracias a que están ahí solitos... ...confinados, sin que nadie esté observando... ...qué hacen o qué no hacen... Pues resulta que, que han hecho gin, gin y lele, chun, chun, o chucu, chucu, como yo le llamo. Y entonces, pues nada, todo aparenta a que, como han estado muy pendientes sus cuidadores, que, que se ha quedado embarazada, y las probabilidades de un embarazo natural en unos osos panda Es, bueno, altísima, con lo cual están encantados y felices como auténticas lombrices, pensando que por fin Jin Jin va a tener su bebé, que no sabemos cómo le van a llamar, y bueno, pues ahora tienen que estar un poco eh, observando, ¿por qué? Pues porque tiene un ciclo de, de tiempo, de, de meses que tiene que estar... ...la mamá... ...y entonces dicen que, que bueno... ...que irán observando porque... ...fijo, fijo, fijo... ...no se puede confirmar... ...no se puede confirmar si realmente... Eh, ...está embarazada... ...y tiene que ser... ...por ultrasonidos... ...hasta 14 o 17 días... ...antes... ...del nacimiento... ...de la diminuta criatura... ...porque tiene una, una criatura con lo grandes que son ellos... muy chiquitita muy chiquitita... ...y luego ya enseguida... Va creciendo. Pero bueno, el caso es que la gestación... Que pasa a los niños? Es, que no, pero esta es exageradamente significativa ah, vale, vale. Bueno, el promedio del embarazo es entre 5 meses y 10 meses, dependiendo un poco de cada osita panda. Con lo cual, pues nada, estaremos ahí muy pendientes de lo que pasa con Jin Jin. Y si, si nace ese bebé y, y nace en buenas condiciones y, y todo sale bien. Así que enhorabuena a los papás que son los dos pandas, Gin y Lele. Y lectura también tenemos que hacer en un zoo... Ya no tienen visitas de seres humanos, pues han encontrado libertad. Claro. Y los animales no deben estar confinados en zoos, creo yo, ¿eh? Ni en zoos, ni, no. ni, ni en... Eh, música, ni en Pues ¿no? eso, sí, ni, ni en estos industriales, en grejas industriales, porque la verdad sí, es que sí. realmente lo, lo pasan mal. Mira, una de las cosas que decían, fíjate, haciendo un poco eh, el símil con el confinamiento... ¿Cómo estamos nosotros encerrados entre las cuatro paredes? Como agobiados, ¿no? Ahogados. Sí, sí. Pues eso es lo que les pasa a estos animales cuando están en los dos o en las granjas. La sensación esa que mucha gente ha vivido, que hemos vivido, de al enfrentarnos a una situación, al tener una experiencia de decir, esto ya lo he vivido yo. Algunos incluso interpretan eso como un recuerdo de la reencarnación. Bueno, pero ahora el déjà vu nuevamente tiene una investigación, ¿eh? Juan José se atoró. Sí, fíjate, es un artículo que, que me he encontrado en Scientific American donde hacen una especie de repaso hacia este fenómeno que, como tú señalabas, es un fenómeno pues muy común. Es un fenómeno que está absolutamente extendido, que está también aceptado por la ciencia y la cuestión está en que precisamente la ciencia no tiene ni mucho menos claro cuál es su origen. Eh, es esto, esta sensación de déjà vu, de, de, de lo ya visto, que parece como que entramos en, en un sitio por primera vez y da la sensación de que ya hemos estado allí que reconocemos esa situación nos encontramos con alguien o ya digo, es algo de que da la sensación justo que ha, que ha permitido y ha dado juego en determinadas películas para sacarle provecho eh, uno de los sitios quizás donde más ha encajado y resulta incluso más evocador y metafísica la experiencia del déjà vu es en, en la película Matrix ¿no? donde se decía que estos, estas sensaciones de haber entrado en un sitio y tener la sensación de que ya se había estado ahí, eran fallos en el sistema de programación, ¿no? en esa especie de realidad simulada en la cual estábamos, estaban viviendo los protagonistas y que se confundía la verdadera realidad con aquella obra, eh, con aquella otra recreada a través de, de sistemas electrónicos. Bueno, pues saliendo del terreno de la ficción y de que ahí no estamos hablando de eso ni de que tampoco es en principio una suerte de, como de viaje en el tiempo ¿no? de, o de recuperación de memoria de memoria pasada, los científicos andan un poco ahí viendo a ver cómo se puede eh, acceder, desentrañar el misterio que tiene esta, este fenómeno psicológico. Y se han hecho diferentes pruebas, que claro, hay que tener en cuenta que esto tiene una dificultad añadida, porque es un fenómeno absolutamente personal, solamente lo vive una persona, Cuando lo tiene, es un, es un ejercicio, es un acto de conciencia, por lo tanto, es muy difícil podernos meter ahí. Y es que encima, para colmo, es algo eh, absolutamente espontáneo y muy fugaz. Entonces, claro, todo esto son eh, dificultades añadidas a la hora de poder investigar los de Javi. ¿Cómo lo han tratado de hacer los científicos? Bueno, pues, por ejemplo, a través de la hipnosis, es decir, tratar de, de recrear o de forzar el fenómeno, por lo menos algo parecido, dentro del laboratorio y una de las veces que lo han hecho ha sido intentando por ejemplo con la hipnosis pensando siempre que estamos ante un problema de memoria o que tiene que ver algo con la memoria que estamos haciendo algo porque al fin y al cabo la sensación que uno tiene es como que recuerda algo es como que de pronto esa sensación de que has estado allí parece como que está moviendo la maquinaria de nuestra memoria para hacer que aflore una especie como de recuerdo perdido Que, que quedó precisamente también un poco, Es un poco contradictorio, quedó como olvidado ¿no? Y ahora vuelve a emerger desde lo más profundo De nuestra de nuestra mente Bueno, pues como digo, lo han intentado a través de la hipnosis eh, A través de, por ejemplo A personas que estaban en trance hipnótico eh, Hacerles que memorizaran eh, Algo muy sencillo, por ejemplo Una palabra asociada a un color determinado O alguna especie como de juego Y luego, a través de una especie Como de orden poshipnótica Decirles que que ellos tenían que recordar en un momento dado o ante un estímulo determinado o ante la presencia precisamente de esa palabra y ver en ese momento, intentar monitorizar la actividad cerebral para ver qué es lo que ocurría en el interior de, de esas cabezas ¿no? y otra otra, otra también otra serie de pruebas que se han hecho ha sido forzarlo a través de realidad virtual cambiando determinados decorados en, eh, viendo pantallas de ordenador viendo por ejemplo, en, en metiéndose en, torno, en entornos de realidad como digo, virtual, pues tipo por ejemplo eh, los SINs es decir, sumergirte en una especie como de espacio, y allí el programador va cambiando determinados paisajes eh, para que en un momento dado se, se introduzca el recuerdo de un determinado paisaje en la mente del sujeto experimental, pero cuando entra en otra área de ese entorno de realidad virtual se le modifican determinados aspectos para que aflore esa especie de sensación. ¿no? Lo importante aquí es que el sujeto finalmente diga, tenga la sensación de que cuando entra en un sitio piense que ya ha estado allí, aunque sea realmente un sitio distinto. Y por lo tanto, eh, bueno, pues estos serían un poco las pruebas que, que se han hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente luego a la hora de buscar una teoría para explicar eh, la naturaleza del fenómeno, pues ahí es donde nos encontramos con cuestiones bastante complicadas. Por ejemplo, una de las explicaciones más extendidas es que estamos ante una especie como de, de atajo de nuestro cerebro o de cortocircuito en nuestro cerebro. Es decir, se sabe que existe dentro de, de nuestras cabezas dos tipos de memoria, una que funciona a corto plazo y otra que funciona a largo plazo. Bueno, pues, eh, en principio, cuando nosotros entramos en un sitio por primera vez, empezaríamos a guardar información en esa memoria de corto plazo, es en esa memoria más inmediata. Y luego, con el paso del tiempo, esos recuerdos quedarían registrados más hondamente en esa memoria a largo plazo. Bueno, ¿qué es lo que ¿Explican los psicólogos de por qué se produce el le pues como digo una especie de cortocircuito o de atajo en vez del recuerdo inmediato ese primera esas primeras sensaciones que tenemos o percepciones que tenemos en el lugar donde entramos por primera vez a alojarse en la memoria a corto plazo se guardan directamente en la memoria a largo plazo y ahí Entonces, es cuando tenemos la sensación acordamos el presente en cierto modo exacto y eh, lo hemos metido en archivos diferentes en carpetas equivocadas. Eso es, exacto. Entonces, claro, eso sería una explicación, pero claro, la cuestión está en cómo lo, lo recordamos, ¿no? O sea, cómo, cómo lo podemos demostrar realmente, ¿no? Y luego, otra cuestión también es que dicen que, que realmente lo que puede ocurrir aquí es como que se está creando una falsa memoria, es decir, hay como un recuerdo falso eh, y entonces como que, que ahí lo que se provoca es algo parecido a lo que puede ocurrir también, por ejemplo, con los sueños, que nosotros recreamos ficciones, Y entonces ahí es lo que mmm, tendríamos por lo tanto una falsa memoria, pero no tanto por esta mala clasificación, sino que directamente se genera un recuerdo falso en ese instante. Bueno, lo que se ha hecho ahora, en uno de los de los recientes unas investigaciones que se acaban de realizar con 21 participantes es se ha monitorizado la actividad cerebral de estos participantes, de estos sujetos experimentales, capturando las imágenes de resonancia magnética funcional, es decir, escaneando su cerebro y viendo qué áreas del cerebro se activan y qué áreas están desactivadas cuando se produce esta sensación de déjà vu se les ha inducido por los métodos que hemos estado comentando antes esa ese déjà vu y cuando se ha monitorizado el cerebro lo sorprendente ha sido que se ha visto que las áreas que estaban activas no eran justamente las de la memoria que sería lo que, siguiendo con estas hipótesis que acabamos de comentar, pues debería haberse ahí confirmado en la neuroimagen no, lo que se ha visto es que las áreas activas las que están involucradas, son aquellas que tienen que ver con la toma de decisiones. Y claro, esto en principio a los investigadores les ha descolocado, ¿no? ¿Cómo lo tratan de explicar? Bueno, pues ellos creen que cuando se produce eh, esta sensación del déjà vu, lo que hay es realmente una especie como de conflicto en el cerebro, y ese conflicto hay que resolverlo de alguna determinada manera, como para normalizarlo en la conciencia. Y lo que ocurre es entonces que se crea la sensación de que ya has estado allí. Pero es simplemente, como digo, como una especie de gestionar un problema que surge puntualmente en el cerebro. Y entonces la manera de hacerlo es decir, bueno, para tranquilizar también un poco la conciencia, que hemos comentado en muchas ocasiones que la conciencia no es como ese gran capitán que va dirigiendo eh, en un barco el timón de toda la nave, sino que muchas veces es la última que se entera de muchas cosas que están ocurriendo en nuestro cerebro como en un segundo plano. Bueno, pues aquí tendríamos una de esas cosas. Hay una especie de conflicto. Y ese conflicto se manifiesta para normalizarlo, como para, digamos, eh, tranquilizar la, el, el problema, eh, se manifiesta a través de una especie de déjà vu, de esa sensación, que al fin y al cabo lo que hace es es daros cuenta que lo que está transmitiendo es una especie de sensación Me, de familiaridad sí, con el lugar. Sí, sí, claro. Y eso sería una posible buena explicación en función de, como digo, la, la neuroimagen. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Hasta aquí la tertulia zona cero. Juanjo, Gracias. Gracias. Miguel Perdinero, gracias. Hasta la próxima. Mado Martínez, muchas gracias. Buenas noches. Cuidaros.